Antes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simon, Edward o una ciudad mejor, una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. ¿Y aquí, Rágico Maxi Falcone faltó, faltó y es, explicó su explicación fue no puedo ir soy Maxi aclarando no que era él el que no puede venir porque ah. nosotros esperábamos un montón de gente hoy ¡Ah! golpeé mi mano contra la eh, y no no vino Y así si está que siendo secuestrado si le pasó algo si chocó si... ah claro no pero no si está si, enfermito si chocó no no creo que hubiera mandado un mensaje Ah, es verdad. Normalmente quedas en shock. Y no podés escribir. Es se, se destruyen de los auriculares en la red. Bueno, así que voy a aprovechar la oportunidad para recordar la una fiesta. serie que. No, no, para recordar la fiesta no. Para recordar una.. Una serie que comenté muy rápido acá hace unas semanas. Se llama Love Monkey. Con Tom Cavaniac, el que estaba en la serie Ed, que.. Hicieron el chiste de Mister el, no, no era Mister Ed. Hola. Y que... Eh, ¿Me enteré de la historia? ¿Hicieron... Mister Ed.? Hicieron... No, no, no. La historia no? De, de la, la serie. ¿La la serie? ¿La sí, creo. sí, está saliendo bien. Eh, la historia de la serie, en realidad, adaptaron sobre un libro donde el personaje principal... Digo, que es un es este, mono. Tom Cavanagh, no, no es un mono. El personaje principal es un escritor que digamos recicla novelas viejas y las transforma a formato chiquitito y nada que ver con esto que acá el el personaje principal es simplemente un ejecutivo va un relaciones públicas de una discográfica claro que lo echan de una discográfica grande y se va a una chiquitita a trabajar con bandas independientes a todos nos pasó una vez eso la clase de bandas que ponemos en profesional que hemos tenido Claro, cuando dejás de, de, de cobrar el sueldo y trabajar para, para el hombre, para De Man, ya sea... Uy, es De Man. Un Goyán es De Man. es De Man. Un... Un... ¿Qué? Bob Rayner. No se me ocurre ningún otro. <risa> eh, de más puede ser no existe mucho De Man. De man. Eh, no hay muchos De Man. Marietti. Acá. Marietti. un Mariatis. Uh, uh. es De Man. Ávila. Una balada. Una Arrizabalada. Una Arrizabalada es De Man. Bueno, sí. Bueno, entonces él se, va a se va a trabajar a esta empresa, a esta discográfica chiquitita y empieza a tener los problemas que tienen las discográficas chiquititas, ¿no? ¿Qué, que, problema y que no, que, que no tienen presupuesto. Papel en, lo, en los baños. Básicamente diferencia de plata. Tienen que organizar un recital. Ah, eh, no tenemos plata. Tenemos que ir a conseguir un canje con no, uno no, canje no canje tenemos con plata, otro. Eh, no, tenemos no, menos. Tenemos sí, menos, claro. Sí, no, no obviamente. Grave. O sea. Bueno. La serie la empezaron a dar por NBC en Estados Unidos, duró tres capítulos, le dieron de, tres que, capítulos. ¿Qué es que la NBC? La, ¿La NBC, NBC. La National la Broadcasting Corporation. Exacto. De donde sea. No sí. específica. Que no. tienen radios, tiene. ATC. No. No. no. no. No, no, es privada. La, la, la, la ATC es la BBC. Claro. La British sí. Broadcasting. En Estados British. Unidos no tienen de esas. Bueno entonces le, le, le dieron tres capítulos la gente no lo miró tanto porque Ajá. tiene claro porque apunta por ahí a un público más más under y tuvo la mala suerte de que el mala público suerte, bueno. que podría llegar a ser su público su target su, target, su nicho estaba eh, vacacionando eh, No, los, las los, los odia porque se quisieron pasar de cool sí, mencionando un montón de de sitios web así que son muy de culto y bandas que son de culto y creo oh, está todo reforzado esto no lo miramos y no lo miraron ellos no lo miró el público masivo no lo miró nadie no, lo cancelaron no te no puede pasar no, no. Lo, lo cancelaron la NBC cool pero no cool. lo tomó a VH1 VH1 que es el canal eh, El segundo o tercer canal de MTV, que es el que más se parece a la MTV que todo lo el mundo tiene en el inconsciente y colectivo. La claro. vieja MTV ya no es lo que era, ya no Exacto. es Como está la, la, la lecherita, que es la segunda marca de la Serenísima. No, no, no sé cuál sí. es. <ríe> y, que, y se parece más al gusto de la Serenísima de, claro, del 1800. De hecho, pero como la que hicieron ese 1800 hoy. Claro. Así, fermentado. Bueno, sí. entonces, después de esos tres capítulos, lo levantó Bichuán. Lo levantó, significa, no, lo levantó le, NBC le un comentario y lo levantó Y le dice, Kipón, viste, qué malo que... Sí. Y... No, es no. Un... <risa> kipón de Y... lo estoy elogiando, ¿eh? sos un Kipón. Mm. Bueno, lo, entonces, Bichuán lo levantó y dijeron, bueno, pero no, no, no eh, tenemos pero, plata para pagar... Para oh, Para seguir haciendo esta serie, porque normalmente las temporadas en Estados Unidos... Son de 23 a 25, 26 capítulos. ¿Cuál esa variación extraña? Y también los lo, que son medias temporadas. Claro. Me can... Que arrancan a mitad de temporada porque cancelaron un montón. Claro, <risa> sí, son, no sé Bueno, entonces lo levantaron y dijeron, no, pero no, mejor hagamos cinco capítulos más. Ya tenés tres hechos, hagamos cinco y terminemos y la lo historia. Y los pasamos claro. todo el tiempo. Que quede una miniserie y los pasamos todo el tiempo. Claro. Y bueno, hicieron eso, la serie la terminaron. Ya se terminó de pasar en, hace bastante en Estados Unidos la terminaron de dar en, en abril o en marzo. Uh -huh. Acá recién van por el sexto capítulo. Acá así no que, que quedan dos capítulos bien, bien. en Argentina porque en Argentina no, en Argentina lo van por Sony. Ah, ¿sí? lo podemos ver. Lo van por Sony, claro, lo podemos ver, Ay, por tal, eso lo comento. Claro. Pero lo podemos ver, no avisar cuando llaman por el sexto capítulo, que hijo de puta, No, yo avisé en el primero. Ah, Ahora no. estoy recordando en el sexto porque seguramente Sony también te la va a repetir una sí, vez que termine. A una arranca sábado, ¿no? de nuevo. Alarga todos los capítulos juntos. Un claro, sábado. un sábado te vas a tener la maratón de Los Monkeys. Bueno, entonces lo dan los, los, ¿Los miércoles. Monkeys. Los, los Monkeys. Love los Monos. Los Monkey. Como se llaman los monos, que la, una, una puñeta. Amor, Claro, puñeta. Eh, así se llama, puñeta. Y lo dan los miércoles sí. a las 10 de la noche y lo repiten a las 2 de la mañana. Lo no repiten. Claro, lo repiten. Lo repiten. Sí, a las 2 de la mañana. Es reútil Como una cebolla. <risa> eh, Todo lo que uno que le cae mal, lo repite. Exacto. Ahí. Así que ya saben. Los monkeys, le quedan dos capítulos. Si quieren, pueden engancharse y ver estos últimos dos capítulos. Si no, y esperen. Enganchamos, esperen, dale. esperen tres semanas. Y, insinuando que nos y arrancable a... para tener Sony y poder ver estos capítulos y sí por qué no pero eso es eh... no está mal enganchado. Es el cable robar. Eh, ¿Sí? no, no, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Uno es lo mismo que bajaron un ¿cómo disco se llama está, hay... yo estaba pensando que si, eso. si la gente se pusiera a de y decía, che loco al vendedor de cable y decía, bueno, en, en nuestro edificio pagamos 2, 3 cables y la no cable a todo dale, copate tiene que haber más sociedad, la gente se tiene que, que, que asociar más en los edificios sí. para pagar todos el cable junto no, pero te, para disimular, uno por piso. Ah, para disimular. Claro. No, no se puede hacer eso. No se puede, te lo tenés que robar. O, Lamentablemente o, se lo tenés que robar o, al vecino. O que venga con las expensas. Paguen. Un... Claro, como si no fueran caras ya las <risa> expensas. Pero pagas una maraña de cable y pagas... vino un rol en vez de un más. Por el cobre, pagás por el cobre Exacto Ahora ah, eso, que está de yo, moda eso Yo me voy a ver si encuentro un tema más para. Bueno, anda a buscar un tema Mientras, como no tenemos a Maxi y No vamos a presentar la presentación Vamos con una banda que se llama Sparks Que son, Franz Ferdinand los mencionan a ellos Siempre como su máxima inspiración Una década, una década, una banda de fines de la década del 70 Y principios de los 80 Bastante desconocida Son de Escocia también Igual que los Franz Ferdinand Nos vamos a escuchar All you ever think about the sex Sparks en Sholky Palky Oh, yeah. All you ever think about is... ser por esta música? Os digo, nuestras líneas de comunicación son a través del teléfono, marcando el 411-8204, a través de la casilla de correo electrónico, marcando, tecleando, hotmail.com o a través también de algún fax, o de directamente en la página de internet, que es www.yolkipalki.com.ar. Ahora sí, la noticia más importante del día cargo mío y solamente yo crean un aparato para elegir el sexo del bebé antes de concebirlo voy a tener el support de billy bien porque no porque me sentía hablando solo y la radio tiene tiene esa magia una veces parece que está solo a veces parece que no tiene nadie bueno la radio no la vida tiene esas cosas Bueno, y la cuestión era esa Como decía que están creando y ya crearon en Jerusalén Un aparato para poder elegir el sexo del bebé antes de concebirlos ¿Qué, ¿Quién imaginaba no, en Jerusalén que hayan creado algo después de... Para, para hicieron, la vida que después en pos de, de hacer vida y no en pos de destruirla también pero jerusalén pasó de ser el eje de la historia a, a ser el eje del mal la destrucción no jerusalén ah, ¿no de, de... De y aliados ahora no, no parece un programa de en la mañana no porque la de jerusalén es una de conflicto y vamos a hablar con el en eje qué tiempo y... lo hacen a esto Dos investigadoras israelíes han diseñado un aparato que ayudará a los futuros padres a elegir el sexo de su bebé antes siquiera de mantener relaciones sexuales. ¿Y cómo es antes? Se sientan y debaten. ¿Qué Me queremos, que... tener un niño o una niña? Oh. Antes se pensaba solamente como gran debate, vamos a tener un hijo, y ya era un planteo. ¿Y qué, qué depende? ¿Cómo podemos elegir el si cromosoma? Con... Qué... No, parece si que, fideos, que tiene una macromo... chucha ácida. Es culpa de ella. Es culpa de ella. Entonces hay que darle una probadita antes. Hay que lamer. Ponerle unos snacks. Unos snacks no que imbécil, unos conflex. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las ideas. La el nuevo aparato mide el nivel de acidez y basicidad en los órganos sexuales de la mujer y de acuerdo a su nivel los padres podrán saber cuáles son las probabilidades de tener un hijo o una hija si en ese momento trataran de concebirlo. Otra cosa que demuestra el poder constante de la mujer sobre estas decisiones. ¿no? Claro, ella sí. es la que lo decide. La mujer tiene la última palabra, la mujer tiene el último bastión, el último hueco, el último la, la última basicidad. Claro. Las investigadoras que se llaman Meirad Abramovich y Shifat Saidov Fueron muertas en un violeto dentado en la mañana del 14 del corriente mes No, están en pos no de la sabemos, Son no estudiantes sabe. del Departamento de Biotecnología del Instituto Adasa de Estudios Superiores en Jerusalén Y aseguran que el aparato tiene un nivel de exactitud del... 98% 75% no, bueno, no es rimbombante, pero es bastante. Es bastante más que las posibilidades que te aseguran, por ejemplo, a la hora de conseguir un hijo uh, in vitro. Ah, ah, bien. Creo. Yo tengo una Al fin yo... un comentario ¿Otra? de roles ¿Me escucho? Sí, sí, sí. Yo tengo una, una manera de acertar el 100% el sexo de un bebé. Por ejemplo, cuando vas a tener un bebé, yo te digo, "Lisandro vos vas a tener una nena", pero no tengo un papelito y le digo, "Lo voy a anotar acá. Y al no tener papelito va a tener un nene. Entonces cuando tenés un nene me, me decís, eh, pero mi gente que iba a tener una nena. No, mirá, en el papelito dice que iba a tener un nene. Y le acierto siempre. Eh, bueno. Sí, que vengan más comentarios de roles, vamos. ¿En serio? ¿Hay gente que hace eso? <risa> hay gente que no sabe qué hacer con hay gente su vida. facultativos que hacen eso. Para, hay gente que no sabe hacer con su vida y hace esas cosas y hay gente que no sabe qué hacer con su vida y no hago nada. Dicen que las probabilidades de tener una hija son mucho más altas cuando el nivel de acidez es más alto, es decir, antes de ovular. ¿Se puede probar con la lengua? Exactamente, ese era el método clásico que todos acostumbramos. Ah, una nena. nena. Mm, Estás ovulando. Este va a salir medio puto. Se, se me, quedó, se me quedó, colorado. Se me quedó un óvulo acá en el ¿Y es ácido? ¿Es tuyo? <risa> Y aparece el tío Javier y dice, mmm, pero es menos ácido. Por lo tanto, si la voluntad de los padres es engendrar un varón, les recomiendan que mantengan relaciones sexuales después de la ovulación, cuando la acidez desciende en los órganos de la mujer, baja, cual efecto gravitatorio, y seguir intentándolo cada vez más que vean descender su nivel. El aparato, en resumen, es un acidómetro en realidad el diario asegura que se trata del primer aparato de este tipo en el mundo parada, ¿no? cuál es el aparato el, la, el, el ap acidómetro una técnica un aparato pero tiene hay un acidómetro y como está el alcoholímetro que te soplas acá te metes por la cachucha del acidómetro y ¿Es como el medidor de aceite bueno pero te mide la acidez de ese no, aceite no, el tipo es el medidor de aceite pero... Hasta dónde está llena. El diario, el periódico Jerusalén Times <risa> asegura asegura que se trata del primer aparato de este tipo en el mundo, si bien no revela si el centro académico ha iniciado el proceso para su comercialización. Creen que ya lo podés conseguir en ferreterías incluso, por este tipo de aparatos no creo que tenga una complejidad demasiado. De, de hecho funciona el tester. Agarrá un tester común y corriente y me dis las ideas de lo que sea. Creo que mide todo el tester casi. Imagínate qué locura habría en la humanidad si hubiera más de dos sexos. ponerle cinco sexos. O sea, uy, será nene, nena, y buenqui. Yo no te quiero atormentar, tío. pero existen sexualidades bueno, alternativas que ya están. Pero son sí, psicólogos. Sí, sí, no, uno, son, son psicológicas. Está bien, uno nace.. Shh. Uno o sea, nace no un y bueno, no con pito. Uno nace con pito o con cachucha. Nace no así. Después claro. lo decide. Pero, pero son dos posibilidades. Si no, pero siempre se plantea así dos, como pero... si fuera un partido político. No, después va a decidir por qué religión optar. Ah, no, no sí, no sé, sí, bueno, sí, bueno, qué sé yo. No sé. No sé bien cómo. Es este, pero... pero siempre son dos. Sí, y por eso, claro, o es uno o el otro, ¿qué claro. tanto? O es una que quiere otra, nada más, que son una una que quiere claro, otra lo que obvia, cambia es el gusto, o, o, o, o el, otro no, que quiere otro. No pero... es que le compras ropa azul o rosa. Sí, y no es no, no ¿no? ¿no? que le compras no, no. para un sexo azul, para otro rosa, para no, otro no, verde, yo, para yo otro la ropa marizo, de mi bebé la voy a comprar ¿sabes? en Paula can en Danvers, que y es toda pisexan. negrita, marroncita. Está bien, bueno. Quiero el canje con Paula acá en Eh, decía que la terminación del sexo del bebé puede ser útil eh, debido a que determinadas enfermedades como genéticas, tales como la hemofilia, que es la que tenía Vladimir Drácula, y la distrofia muscular de Duchenne, cosa que a mí me atormenta a la hora de tener un hijo, que el nene me salga con distrofia muscular de Duchenne, solo se desarrollan en el sexo masculino. Ah. Es decir, no hay que tener nenes porque pueden tener distrofia muscular de Duchenne. Y los científicos aseguran que determinando el sexo del bebé, esto lo puedes prevenir. En el caso de, por ejemplo, que haya esa esa premisa de antes. Entonces van a ser es... todas nenas. No, el... hay enfermedad que si ya estuvieron en la familia, después la pueden seguir teniendo. Puede ser... ¿Viste cómo es uno? Uno adopta ciertas costumbres de la familia. Por ejemplo, no. atrofiarse muscularmente como Duchenne. Duchenne. De tanto estar con un atrofiado en la casa, uno se acostumbra como agarrar la taza, el, ponerle tantas cucharadas de café, ¿no? Y usar el baño de determinadas formas, por ejemplo, no sé, orinar en el bidé. Claro, claro. son si en tu cosas casa que va acostumbrándose. Mucho, mean la tabla, por ejemplo, entonces decir, no, no vamos a tener nena, porque no. la familia del gen Bien. mean la tabla de los hombres. Y después sí. lo lleva a la cancha de Central Córdoba y te mea las tablas. Claro. Después hace... es terrible, en teatro. El teatro te mea las tablas, te sale teatrero, imagínate. Después te quema, te, te mea las chicas sin teta, después te, te no sé, te mea, cuando la chica le, le, le enseña a multiplicar en la escuela, le mea las tablas, y, y, y en fin. En fin, <risa> en fin. sí, sí, no, y la, cuando la madre plancha, le mea la tabla, el papá está haciendo surf, y le mea la tabla eso más? o adquirís la atrofia muscular <risa> de estrofia de Duchenne, Duchenne. Es? claro mirar sí. como a Duchenne en mi historia todo cierra perfecto, pausa pausa nos vamos? <risa> dale. bueno dale. el especial de la semana con el tributo reggae al disco no Su de, la de al disco que computer de Radio no M surprises y star all stars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 Chanqui, Chanqui, Shocky, Shocky, Chalki, Chunki, Chalki, vamos a bailar en ritmo fatal De Shocky, Shoki, Shocky, Shoki, Shocky, Shocky, ¿Cuántas veces soñaron con este aire de libertad? Sube bien esa radio y déjate llevar. Vamos a bailar. Ritmo fatal De sholky, sholky, sholky, sholky, sholky, sholky, palki, sholky, Vamos a bailar Ritmo fatal De sholky, sholky, sholky, sholky, sholky, sholky, sholky, Uh, esa película debe estar buena Tra Trabaja Helly Berry, la que dan uno. Sí. Oh, crees que hablemos de natalia hablamos de natalia no no no pobrecita <risa> tenés ganas de ir a consolarla vos Sí, es muy bonita natalia la tendría <risa> la tendría secuestrada durante 10 20 años Estuvo hasta que eso se ponga uno. fe y la, la, la dejo no está, que se otro vaya. Ahora. claro ahora se puso más buena yo lo hubiera secuestrado a esta edad claro le aprovechaba Sí, a sí, mejor sí. edad. Sí, va, depende de si uno es medio perverso. <risa> no. No. Puta madre. Ahí estás. Hola, hola. Bueno, 411-8204 no. es el teléfono no. y yolkipalki no. arroba hotmail.com. Puta madre. <risa> el correo electrónico y www.yolkipalki.com a la página web. <risa> De, de, de, tienen ahí el los, yo quiero escuchar los estrenos y, vamos a escuchar y, y si no salgo grito porque hay un montón de estrenos pero vamos a escuchar tres nomás Dale mm. Lost. no lost his wife perdió su esposa está contando la historia casi se perdió el mismo parece un estreno de video de la década del 80 escucha nada más que hablen judío He realized that sometimes you have to lose everything to find way out. de video. No no fuerza porque no entender. Knut Berger. "By Hans burger Walk on water. Walk on water. The past is impossible to En realidad no se llama Walk on Water, se llama Cajetet eh, al ¿Ah? Hamashin Sí, así, exactamente así Hametet al Hamashin Caminando sobre el agua Porque es una película israelí ¿Es la película de los Micro ah. No, no, no Es de un espía israelí de el, Sería como la SS pero de Israel Que <risa> Que va a, va <risa> a buscar <risa> a un Va a buscar a un ¿Cómo es? A un nieto de un ex nazi no de un nazi no sé por qué lo va a buscar y no sé si son trolos y se enamoran una boludez así parece media violenta por momentos puede estar buena la vida. pero corre el riesgo de ser queer as folk eh, en, en medio Jerusalén de a mí hombres que se besan me impresionan sí, sí, sí. sí, así que no la voy a ir a ver detrás de la montaña ese. no esas cosas no Vamos a ir a hacerlo detrás de la montaña. Que nadie nos vea. A mí me gusta besarme con hombres, pero verlos no. No, no, no. no. no, no. Con los ojos cerrados. Sí. <ríe> Vamos a hacer Ahí un es verdadero. verdadero amor. Santa Teresa, ay, por favor, oh, sí, inspírate. Haz que conozca una hermosa chica de cabellos dorados. ¿Quién y es ese? Una de las mejores historias de amor de todos los tiempos. Adam Sandler. Es Colin Farrell. Ah. Y escucha eso. Escucha la chica. ¿A esta porquería le llamas café? Podría ser el agua de hervir tus mugrientos zapatos. ¿Por qué no se muere de un infarto? ¿Quién es? Boba Margaret, como siempre. <risa> Estoy ocupado. ¿Tienes miedo? ¿De qué? De mí. Es Salma Hayek. Salma Hayek. Doblaron sí, a Salma Cabe. Hayek. Está bien. Son como todas. Una pero... española dobló a Salma Hayek. Venga, está se bien, está no, bien. No, no, no, ¿Por qué te no no enseñas a matar que una... que es Pero es hace es mexicana. Duro, Pero Salma Hayek no es mexicana. Sí. Pero, o sea, una u, es padres. Un, es así, pero tiene un tiene un acento latino el doblaje en español. ¿Cuál? El, tiene como un acento así latino, el, pero, el la versión ¿por qué, en ¿Por qué la hacen hablar como española si hace de mexicana? Y pero pues, en la película original habla en inglés. En la película original habla en inglés pero con acento con, mexicano. Con acento mexicano. Bueno, pero sí, digo... no escuchaste el español, lo tenía acento mexicano. No tenía acento mexicano. Tenía me tienes miedo. Con... Me tienes miedo. Soy re mexicana. <risa> no. Está mal. <risa> me tienes miedo, pinche cabrón. <risa> Y Así a, debió y actúa, ser. Y actúa Donald Shatterland también. Tolin no Farrell, el... Salma Hike eh, Ask the Dust. ¿Cómo se llama? Pregúntale al viento. Ajá. Sí, yo yo la iría a ver porque está ¿Es Hayek, el Hayek y a mí y Salma me gusta. Y además, tiene unas tetas. Yo creo increíble. que tiene un, tiene un cu Es preciosa. Si vas a ver una película de Salma Hayek, tenés un 33% de chance de que muestre las tetas. No, no, no sé, no muestre las tetas, pero un escote seguramente vas a ver, o una remera ajustada. ¿Cómo se llama o va a estar paseando entre láseres en inglés cómo se llama? ask the dust pregúntale, pregúntale el polvo. al polvo no, pero quedaba feo pregúntale al polvo? culo de polvos ask the dust un culo lleno de polvos está muy bien le será y una y porno tenemos la mejor de todas también para escuchar esta es la que yo voy a ir a ver la verdad? os asusta la violencia si es necesario ese también es colin Farrell. claro Podemos liarnos a tiros y liquidarnos. Pero nadie ganaría dinero. No sé si lo dijiste en serio, Moni. Inspector Croque. Pero sí, es eso. el es... mira. Los tenemos. No, Inspector Croque. Inspector Uy, ¿Y ¿tiene, el, ¿Tiene el saco ¿tiene? arremangado? La agencia no debe saber cómo hacen lo que quiera que sea que hacen. Dicen que la banda de sonido de putísima madre. ¿Sí? Una banda que Yo llama quiero. putísima madre. Yo quiero sintetizadores. Si no tienes sintetizadores, no voy. Y está Moby. No es. en ah, en entonces Entonces muere que no debería morir. Estar de incógnito no implica... ¿Y ese es Morphy, el de SILAB? ¿El del submarino? Está, juro que está. Bueno, obviamente es Miami Vice o División Miami. Que Division en prima. España se llama de división del narcotráfico. Así se, llamaba se llama. Serie. No, la película se llama así. No sé si la serie se llamará así. Miami Vice, ¿qué significa? División así? Miami. Sí, Vice es, es, por, es por, exacto. Claro, la, no, por, en realidad es la, es, no, la es el departamento de vicio del de, de, departamento de policía de Miami. Pero ah, era muy largo para decirlo así. Miami. Es división vicio en realidad de Miami. Miami Vice. No. vicio de... La película del Outrank, sí, como decíamos, claro. Que está Colin Farren y está Jamie Fox. Que Jamie Fox se está empezando a transformar en un negro que no soporto. Sí, mm, sí, sí. Es, es cierto. cierto ¿sí? ¿eh? Sí, eh, como, la... como el otro, como Cuba. Como Cuba, el... ¿Cómo Cuba? ¿Cómo? Cuba. ¿Cómo? ¿Qué negro más blanco que oh, el, el, blanco el, el uh, My wife and kids. ¿My wife? ¿Cuál es? Eh, ah, no, menos, no sé el nombre. Sí, sí, sí. No, no merece que lo sepa. Ah, Demon Wyans. Sí, toda la familia Wayans. A mí todavía A la no me cayó del todo mal. Bueno. ¿Quién? Damon. Wayans. Damon Wayans, Quizá porque no vi demasiado My and, My and Claro, sí. <risa> no, pero me... él tuvo su momento, en los 80, eh, era más zarpasta. Claro. Está. La, la, lo cagó la serie esta, la el serie otro, es lo que me el, el otro que hace esa película que se disfraza de abuela. Ah, ese.. Ese es un boludo. <risa> Ese, pero ese o sea, es el más amo. chiflado de todo nah, se lo agarraron será, me, pase en el, no puede estar en Estados Unidos y hacer película como emilio dici pero vos tenés que ver el de emilio de bueno, bueno como pachi pablo eh. bueno, hay tres, tres estrenos más que vale, no rápido, no, ni vale la pena mencionarlos va, va sí, como que no bueno, está volver de almodóvar una grompa ¿Qué? de vuelta con toda esa gente que tiene almodóvar de nada, siempre que darle, hay que darle posibilidad está el película. boquete Que esa es Argentina, pero que obviamente las películas argentinas, no sé, no hacen trailers y se pierden. Al de menos Cuesta muchísimo hacer un trailer. Exacto. Oh, qué laburo. Bueno, y otra, otra Pasa Argentina. No se los y otra Argentina que se llama Que sea rock. Como un documental. Un documental, fierita. Eh. Un documental fierita, exacto. Ah, fierita no, un documental de rock nacional, así de. Eh. Cabeza. Cada no, una cosa y todo, uh. me parece, eh. Rolinga. Yo lo voy a ver cuando salga en video. Claro, no, no, es interesante seguramente. Sí, sí, sí. Pues Yo no sé quién lo hace ni cómo está encarado eso, no, pero. No. En realidad es como un avance de lo que va a ser una película dentro de 20 años, algo así entendí. Sí, un avance re largo, digamos. Claro. <risa> Están no esperando sea... que todos esos, esos artistas empiecen a morir y después la peli tendrá mucho más sentido que ahora que es como una recopilación de entrevistas hecha por el nabo de tn o una no me más. muero no no no no es así pero digo, son por... todos los personajes que desfilan por llama? ese programa ¿Eh? la vio la versión una hora y media ¿Cómo se llama eh... eh, contemporáneo odia todo el ambiente de roca como para que no <risa> menos los que le dan nota todos están esperando que se muera charlie garcía le espera bueno, cuando se muera charlie garcía sacamos esta película pero charlie garcía la es Dios. Hecha. no se va a morir nunca eso es lo que, <risa> que no entiendo Bueno, yo voy no, a ver. Vamos a un tema de Charlie Garcia ahora. Voy a ver División Miami. ¿Pon? Bueno, Anda No, yo tengo que ver varias películas que no he visto. No, no importa, ¿eh? elegí eh? ah, División Miami. Más Lost y El Boquete. Sí. <risa> y El Boquete y <risa> Miami y El Boquete. <risa> Vamos a escuchar Mobius Band haciendo The Loving Sound of Static y después viene Billy. Yeah.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 Ay, ni cortina, trajo Billy hoy ¿viste? Ah, eh, había conseguido a... mira cómo entra la luz hoy que no trajo cortina había conseguido desde el internet sí. un tema que creí que era lo mismo que era va, de lo que estaba buscando pero decía lo mismo pero no, no era lo mismo no intentes poner ese otro Billy me está poniendo nervioso, Quédate con una sola oreja ¿Cómo Porque, decía lo mismo y no era lo mismo? Claro, le decía que era lo, o parecía que era lo que yo quería que fuera y no era. ¿Y qué era lo que vos querías que fuera? Bueno, todo se remonta a Nacho. Eh, a un día que viste Eurochannel, los que tenemos multicanal tenemos Eurochannel y a veces pasan cosas. Bueno, siempre pasan cosas de la música europea. Clasificado claro. solamente por música europea a todo lo que hagan en Europa, está bien. Exacto. O sea, puede haber cosas que le gustan a Parodi, puede haber cosas que le gusten a Billy, puede sí. haber cosas que le gusten a Billy a Parodi, puede haber cosas que le gusten a esta. No solo, ¿por qué no no solo música europea. Pasaron un mashup. Una sí. vez, el único videoclip de un mashup que hay y lo pasaron. <risa> Pero hay uno de los involucrados seguramente. No, porque era Blondiggy contra The Doors. No sabría, no podría decir nada al no, pasa en cualquiera, pero buenos videos, siempre buenos videos. No sé, qué sé yo, ah, Yo todavía no encontré ah, ah, un solo video feo o de una banda. No, fea y, y en no a, a mí no me pasó eso porque yo vi el de Alejandro Sáenz, ah, pero si vos lo hubiese visto, hubiese dicho que, que deshará. Ah. Yo no lo vi, por suerte. Bueno, tiene un video muy bueno, Alejandro saben que le robó al la y al que se cae que es inventado en otra época, un montón de duelo y el, todo está bueno bueno entonces vi algo una vez que sí. quedé fascinado y salí corriendo como viste el a como la yo, disquería al contárselo a parodi a pedírselo Le dije, a, la, a la disquería amiga al contárselo a parodi dije parodi Parody, Parody, martín martín hay un tema re bueno que me re gustó fíjate si lo encontré y martín se mostró servicial lo encontró lo escuchó y lo borró <risa> me dijo no no no parece no parece no. en dos días lo encontré lo, escuché, lo, lo bajé lo escuché Me gustó. Ah, ¿te gustó? Y sin embargo lo borré. Ah, y no sé por qué. Por, ver, y después qué. no lo encontré más. Bueno, y lo encontré. Está, está acá Y pobre Billy quedó huérfano. Te, tiene, bueno, yo en mi, aparte me había encantado el video que es eh, toda una animación en 3D bonita, re simpática, de una nenita viviendo su mundo perfecto, que es de lo que habla, no el tema de eso. Leona eh, haciendo el mundo perfe el mundo perfecto, no sé cómo Que es como una nenita cantando, no tengo idea cómo es la banda, sé que hay otro par tantos temas dando vuelta, pero ni a palo está el discontento. Pero en ningún lado, ni a palo y nada, solamente un montón de.. Hay globos de en algún momento en el video. Sí, está bien, hay globos. Yo tengo el mon petit. Que <risa> y te mostré hace 7-8 meses. Sí, sí. Sin saber que era el mismo tema. Ah, mira, bueno. Bueno, dale. ¿Qué Entonces, ¿qué hemos llamado? Eh, escuchamos Jona no, no, o Yona, no, no, o no, no, como llega que. Jona. Yona. Yona. Haciendo. Como un... Staller Stalin, claro. No, Talent. Haciendo un mundo perfecto o un monte perfecto. Perfecto. Es lo que vamos a escuchar. Es lo que hay. Bueno, yo me lo llevo para mi casa para escucharlo porque es lo único que quería hacer hace mucho tiempo. duo anopheles chèvre crocodile une vache du soleil. Producción de Jolki Palki se automedica. Una marea de plasura, cantico, penaxio, un río de Hasta el lunes no hay nada para promocionar para este fin de semana, ¿no? Eh, ah, bueno, mm. los sábados sigue siendo el Love and Rockets, las fiestas de, el de, video. de Nachito, al oh, festival. De video. No, pero Luciano nos abrumó ayer. A mí me volvió la cabeza, yo ya no sé qué ir a ver. El sábado dijo que estaba bueno. Si pueden ir el sábado ahí después se van a Loban Rockets y preguntan Rock, a los ¿cómo Rock, Rock, Rock. Rock. En el medio del documental así. de 60 minutos, sí. griten Shulki Palki. Nos vemos en la salida. Vamos a estar ahí. Ah, si sí, alguien grita Shulky sí, Palki sí, en medio sí, de. Ah, sí, festival, ah, sí, ah, en realidad si lo no gritan durante el documental de 60 minutos seguramente vamos a estar en el palier tomando una coca, así, así que no, no, no lo vamos a escuchar. escuchar pero bueno Ay, no durante algún corto a... muy malo Ay, yo, yo, yo, yo, yo. Según luciano son los del norte yo no quiero ser así y lo Para mí los malos no pueden ser de todos cámaras. lados en Norteamérica y Ecuador y Ecuador y, ¿Y, Ecuador? ¿Y, Ecuador? ¿Y, ¿Y Venezuela ah. ahí también oh. ahí hay buenos Switcher porque hacen todas buena, telenovelas en colombia en hay, claro. hay mala animación 3D mala no sé una vez vi tres cortos colombianos que es peor de lo que yo puedo hacer, así que es mala ¿no? Bien, te hizo sentir bien, te tenés que ir a um, vivir a Colombia. Obvio, obvio, voy a sentir en radio. Pero tienen buenas drogas. Y por eso tienen mala animación. y sí, drogas, muchas drogas. Bueno, nos Nos vamos hasta muchas el lunes. What made Milwaukee famous la banda de esta semana? Sí, el disco se llama Train to Never Catch Up. Vamos a escuchar Selling News. Hasta lunes. Adiós.